Quisiera que volvieran los días de la infancia para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volvieran los días tan felices y esas lejanas horas que aún viven en mi mente Pero todo es quimera y pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso es que muy triste voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más vendrá Felices los que tienen el calor de una casita Dichos son los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella las tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin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 نبل بوئ نا لاکھ گام بند نا تو